el 20 de octubre, claro. Con ello vamos a llegar a, a, a, a la a, a, al, al palacio de gobierno para servir a la gente con un programa del cual yo he dado unos pequeños atijos de lo que el candidato largará y lanzará en los próximos días, porque es un verdadero plan pensado en resolver los problemas críticos de los bolivianos y las bolivianas. Los plan que tiene el MNR... nosotros en nuestra propuesta política es una reforma constitucional para cero reelección de cualquier tipo de autoridad, reforma constitucional para abolir la elección de los de, la, de los miembros del poder judicial, para eh, devolver, para reformular la entrega de los recursos y profundizar el proceso de descentralización y autonómico de las regiones, para revolucionar la educación creando oportunidades de mayor inversión en aquello. Eso es lo que nosotros vamos a generar, riqueza en alianza público-privado con, con los productores, con los industriales, con los comerciantes, en la búsqueda de generar riqueza para generar empleo y oportunidades a los Vamos a eliminar aquella migración de extranjeros para que copen los espacios de trabajo de profesores, médicos, ingenieros, arquitectos eso nosotros lo vamos a despojar, lo vamos a sacar porque este país de los bolivianos para los bolivianos